Y en el día de ayer la justicia de Rosario, una cámara de apelaciones por dos votos contra uno, resolvió absolver a uno de los integrantes de una banda narco que habían sido condenados por el crimen de el crimen de tres jóvenes, Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez que se conoce como el triple crimen de Villa Moreno. Ellos habían sido condenados, estos cuatro integrantes de de esta banda apenas de entre 24 y 32 años de prisión en diciembre del año pasado, en un juicio que duró alrededor de un mes, apelaron esta decisión y ayer lograron la absolución de uno de ellos y importantes reducciones de penas para otros dos. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Pablo Venturi, el Integra el Movimiento 26 de Junio del Frente Popular Darío Santillano, organización en la que militaban estos tres jóvenes que fueron asesinados. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Pepe Frutos desde el informativo de Farco te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Bueno Pablo, ¿cómo toman esta decisión de la justicia ¿Ah? santafesina? Bueno, la verdad todavía estamos casi sin poder creerlo, muy dolidos, muy pero muy dolidos y... Y nada, no para todavía viendo las las resoluciones del fallo, que este nuestro equipo de abogados va a empezar a verlo jurídicamente, por lo que vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad y, y vamos a ir a, a la Corte Suprema de la provincia. Eh en diciembre hubo un fallo eh, que fue histórico para esta provincia, donde hubo más de 70 testigos, eh escuchas eh un montón de evidencia y y se llegó al, a la sentencia de esta cámara de apelación eh rápidamente son no, con argumentos hasta ahora por lo menos lo que uno ha escuchado muy muy endeble dar absolución de uno de ellos teniendo la duda de que haya estado en el lugar que esta persona es un miembro de de la banda activo eh más mano derecha de, de quemador Rodín imposible que no haya estado sabemos que ha estado de declaraciones de testigos esta persona también todavía no sale, si bien fue a sueldo, porque tiene otras causas, una causa, por ejemplo, por tenencia de una granada, otra por narcotráfico, y todavía le queda un tiempo, pero ya empieza con la salida transitoria, porque esas son causas de, de pocas penas, ¿no? Eh, así que nos vamos a encontrar unos meses acá en la ciudad de Rosario con con Esprío, que es un, una persona que regendeaba el eh, búnker de loda para el quemado, digamos. O sea, eh, la verdad que estamos consternados, muy dolidos de familiar ayer, la verdad que... Eh, de haber podido enterar y, como nosotros decimos, que los chicos descansen en paz después de diciembre, es volver a a sufrir, tanto los compañeros de militancia como las familias, y y bueno, para seguir en la lucha. Fue un golpe muy duro, la verdad, muy muy duro, inesperado, acá en todos los medios se tira un fallo vergonzoso, y, y bueno, esperemos que, que la ciudadanía vuelva a acompañar, como eso siempre, para que vayamos a la Corte Suprema, y ojalá que, que se revierta el fallo nuevamente y que volvamos al fallo original, ¿no? Pablo y ustedes por lo que decís no creen que en esta decisión haya solamente argumentos jurídicos o justificaciones jurídicas yo a ver creo que, que la jueza de Petri, ella es eh, eh, digamos así decirlo tienen decir sí, la, la, la teoría más garantista derecho pero la garantista mal entendida. no no aplicando garantías para como como uno lo comprende no sino eh, planteando estupidez por ejemplo la baja de penas dice Eh, que no se puede dar más años a, a Delgado y a y a Palavecino, esa no le baja años, que más años que la edad que ellos tenían al momento del hecho. Y se los baja a 21 19 de 30 y 24, ¿no? 19 y 21 eran los años que tenían nuestras compañeras. Eh, como el caso del Mono y el Patón, ¿no? Entonces eh, eh, duele eso también, o sea, se ve siempre el lado de de esta banda de asesinos, no no no se tiene en cuenta las víctimas para nada. Eh, en un momento, y es prío, sabemos que parte de la gana, sabemos que estuvo, o sea, ¿cómo puede explicar la jueza que él visita al quemadito Rodríguez en el, en el hospital, que es lo que es el, eh, desata todo y van a vengarlo, ¿no? Eh, desaparece en la filmación con el quemado, eh, su auto se encuentra como a 50 cuadras del lugar después del hecho, él desaparece un mes y medio de la justicia, estuvo prófugo, estuvo en la costa, Eh, hasta que se lo encontró se lo detuvo y, y plantea que que él no estaba en el lugar o sea es, es im una cosa nada no, increíble digamos por eso digo el, el fallo de diciembre era mucho más eh, claro con mucho más argumento a los jueces y este es un fallo muy endeble vamos a ver la corte suprema después si eh, si atiende el caso primero y si lo atiende nada que, que vea todo y, y que diga bueno sí la verdad que el tribunal de de primera instancia con todo el trabajo que hizo eh, tenía razón no tiene razón la, la Cámara de Operación que lo, lo que hace es realizar el fallo a, a las apuradas y dice semejante barbaridad ¿no? uh -huh. Pablo, por ahí es importante recordar para toda la audiencia que nos escucha en radios comunitarias de todo el país que a estos tres pibes los los acribillaron a, a tiros estas personas con distintos <risa> grados de, de participación y que fue muy conmocionante el caso en su momento, pero además reveló los vínculos de estas bandas también con con policías. Digo, es importante eh, destacar este tipo de metodología eh, que tuvo el Triple Equipment de Villa Moreno. Sí, obviamente, son bandas narco ligadas a, a fuerzas policiales. Por otro lado, corre una, una causa conexa escrita, donde hay tres policías, uno de alto altos niveles eh, involucrados, que están esperando obviamente la, la sentencia de esto para para que se avance no porque no se puede hacer una cosa con ella si no está resuelta la anterior y, y bueno son bandas se manejan con la batalla ahora sin muy nuestros compañeros eh, ellos buscaban obviamente un enemigo en el barrio casaron de los chicos era soldaditos de ese y no obviamente nada que hablar, no pero bueno de madrugada a 3 de la mañana no no distinguen donde bien, no, no no importa quién matan tienen muchos muertos encima en todos los barrios está una banda muy peligrosa de los que van Y, y bueno, sí, así se manejan acá, todavía igual, eh, no es igual, no que hay cambio de nada. Eh, lo de los monos fue mucho yo, etcétera, eh, bueno, los que más eran socios de los monos. Eh, se manejan así, con, con las fuerzas policiales y obviamente la justicia, eh, dándoles guiños constantemente, con abogados carísimos, los abogados que nosotros nos enfrentamos son los el grupo de abogados más caro de la ciudad, eh, uno de ellos... Eh, en, cuando escribe se, se, se pone como desocupado, ¿no? desocupado, le paga uno a abogados que son más caras de la ciudad, digamos, cómo se explica, ¿no? Eh, bueno, y son todas cosas que, que allí están acá, como en el resto del país, ¿no? Eh, pero bueno, en la pelea seguiremos, esperemos logramos algo histórico en diciembre, y, y, y si bien ayer se fue un retroceso, iremos por, por todo para volver a, a lograr, ¿no? Bueno, Pablo, te agradecemos mucho el contacto a la entrevista y seguimos comunicados a ver qué finalmente resuelve la Suprema Corte de la Provincia de Santa Fe y el deseo es que lo haga tan pronto como se, se resolvió la apelación que presentaron al juicio de diciembre. Perfecto. La verdad, muchísimas gracias y un, y un saludo a toda la audiencia. Gracias, Pablo. Bueno, Hablábamos con Pablo Venturi, integrante del Movimiento 26 de Junio del Frente Popular Darío Santillán, la organización que integraban estos tres jóvenes, Jeremías trasante Claudio Suárez y Adrián Rodríguez, que fueron asesinados el 1 de enero de 2012 por una banda de narcotraficantes en el barrio de Villa Moreno de la ciudad de Rosario. Uno de los que había sido condenado por este crimen, fue absuelto, había recibido una pena de 28 años, otro que había recibido 24 años recibió una reducción de su condena a 19 años de prisión y otro que había sido condenado a 30 años, se le redujo la condena a 21 años de prisión. El único que quedó con la misma condena que había tenido en el juicio es quien era el líder de la banda, Sergio Quemado Rodríguez, que deberá cumplir la pena de 32 años de cárcel.